Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana, les estamos dando la bienvenida a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, el informativo Farco, esta producción que hacemos en red hace más de 10 años desde todo el país y que cada día emitimos desde el Centro de Producción de Farco en Rosario. Los invitamos a compartir la primera edición de hoy lunes 28 de septiembre de 2015. La Presidenta Cristina Fernández hablará hoy ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Será el último discurso ante la ONU en este periodo de gobierno, el segundo mandato. Ayer tuvo reuniones bilaterales con el presidente chino Xi Jinping y con el de Venezuela, Nicolás Maduro. También participó de la reunión de líderes mundiales sobre igualdad de género y empoderamiento de la mujer. En su discurso apuntó a un cambio cultural para lograr mayor igualdad entre el hombre y la mujer. Aún aquellas que ocupamos un alto grado en la primera magistratura del país, muchas veces las críticas que sufrimos no son críticas políticas, sino son críticas sexistas, porque aún ocupando las más altas magistraturas hacen diferencia. Por ello, por ello creo que además del desarrollo económico, la necesidad de leyes de protección, es necesario romper fronteras culturales que han considerado a la mujer durante siglos un ser inferior o menos inteligente que los hombres. Y la Presidenta Cristina Fernández dará hoy su último discurso, como decíamos, ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Está previsto que sea por la tarde y el orden previsto es el séptimo de los discursos. Las organizaciones que integran la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito se movilizarán hoy frente al Congreso Nacional. Será a las 16.30 en el Día de Lucha por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Además habrá actividades en ciudades como Córdoba, Rosario, La Plata y Paraná. Estas organizaciones impulsan un proyecto de ley para que toda mujer pueda interrumpir voluntariamente su embarazo hasta la semana 12 de gestación. Se estima que en nuestro país se realizan 500.000 abortos clandestinos al año aproximadamente y que muchas mujeres, en especial las más pobres, pierden la vida en esas prácticas clandestinas e inseguras. El proyecto de ley fue presentado varias veces, pero solo una vez se pudo discutir en una comisión de la Cámara de Diputados. Aunque tiene la firma de legisladores de distintos bloques, nunca obtuvo dictamen para ser tratado en una sesión. En marzo de este año, el ministro de Salud, Daniel Goyán, dijo que iba a abrir un debate maduro sobre el tema del aborto, pero rápidamente el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, aclaró y reiteró que ese tema no es parte de la agenda del gobierno. Recordemos que la presidenta Cristina Fernández, antes de asumir su primer mandato en el año 2007, dijo en una entrevista con el diario Página 12 que no estaba a favor de la despenalización del aborto. Por el momento, en nuestro país, el aborto solo es legal en caso de violación o cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer. Y en Rosario sigue abierta y avanza la investigación judicial por el linchamiento del joven David Moreira El muchacho que fue asesinado a golpes en plena calle por personas que lo acusaban de intentar arrebatarle la cartera a una mujer embarazada Las personas que estuvieron presas por este caso están en libertad pero siguen acusadas en esta causa Tenemos el informe de nuestro compañero Leo Garbosa desde Aire Libre Radio Comunitaria Buen día amigos y amigas de Farco Avanza la causa por el asesinato de David Moreira, el joven linchado, en marzo de 2014 por un grupo de personas en el barrio Ascuénaga de la zona noroeste de Rosario. En las últimas horas hubo una reunión entre el fiscal Florentino Malaponte y la familia de Moreira, además de su abogado, en donde surgió la novedad de que la etapa de recolección de pruebas está pronta a cerrarse para darle lugar a la acusación. Actualmente la causa está caratulada como homicidio en riña que prevé penas de entre 2 y 6 años de prisión. Hay dos imputados que están en libertad, aunque podría sumarse una persona más gracias a pruebas extraídas de conversaciones en Facebook. Hablamos con Norberto Olivares, abogado querellante en la causa de David Moreira, que decía lo siguiente después de la reunión con el fiscal. La verdad que salimos reconfortados en el sentido de que de pensar de que o verificar que el, que el fiscal considera que tiene un cúmulo de pruebas importantes como para formular la acusación en la audiencia preliminar ese sería el paso este, y luego bueno nos correrían traslado a, a nosotros la parte que era para que formuláramos también esa, esa acusación lo que sigue existiendo con la fiscalía es un, un disenso respecto de la calificación legal la fiscalía le manifestó a Lorena Torres la mamá de David que sigue pensando que la figura penal que se aplica en este caso, aplicado en este caso es el homicidio en agresión, o sea, homicidio en línea este no el homicidio explicado tal como nosotros lo, lo, lo, lo planteamos lo argumentamos pero eso en definitiva va a tener una resolución ahora que cuando nos encontremos en el, en un plazo inmediato con el fiscal regional este donde va a escuchar la, la, la, las argumentaciones de las dos partes tanto de la fiscalía como la jerecha y resolverán en definitiva cuál es la calificación definitiva con la que iríamos al juicio. El objetivo de la defensa de David Moreira es que se cambie la carátula de la causa a homicidio agravado, que incluye penas de más de 25 años y además se busca también que antes de fin de año se defina una fecha para el comienzo del juicio oral. Reportó para Farco, Leo Garbosa, FM 91.3, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar En Neuquén ya está al aire una nueva radio comunitaria y campesina. Es FM La Riera de Chosmalal, una emisora llevada adelante por la Mesa Campesina del Norte Neuquino. Se trata de otra radio comunitaria que se pone en marcha gracias al proyecto Sembramos Palabras, Cosechamos Derechos, que llevan adelante el Foro Argentino de Radios Comunitarias y el Ministerio de Agricultura de la Nación. Así expresaba su alegría una de las integrantes de la emisora durante el acto de inauguración es una felicidad muy grande para nosotros, para todos, es una manera de estar todos comunicados y que la gente de campo se entere los, pro, los problemas que, que nos hacen ciertas personas que vienen de afuera y nos pasan por encima, nos quieren pasar por encima. Pero no nos tenemos que dejar, así que esta radio es una lucha continua de todos los compañeros, de, de, de, de todos los chicos, ¿no?, de y ha nacido a través de los problemas de que hemos tenido en la Túngar, en varios lugares de acá de Chosmalal. Así que yo les doy las gracias por estar hoy acá con nosotros y esperemos que esta radio nos nos, nos a ver nos eh, una mucho más Y en la inauguración de FM La Riera de Chosmalal en el norte de Neuquén también estuvo presente la presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias, nuestra compañera Mariela Pugliese. Estamos realmente orgullosos de que atrás de esta radio comunitaria no haya solamente un grupo de gente que le gusta agarrar un micrófono, sino que haya un proyecto político. No nos quedemos solamente con, con pensar que la radio es un espacio para para denunciar, yo creo que esto es importante hay un, uno de los mensajes que hoy leían los compañeros hablaba de que la cultura campesina es también una música, es también una voz diferente, es también una manera de disfrutar, de vivir diferente la radio tiene que también que mostrar eso no es solamente eh, no es solamente las penas, las penudias del mundo las que queremos mostrar en nuestras radios también son las felicidades y las alegrías y eso también es la cultura que vamos construyendo Y nos vamos ahora a Jujuy, porque allí integrantes de distintos pueblos originarios de nuestro país se reunieron en la segunda cumbre de pueblos indígenas. Tenemos el informe de nuestro compañero René Caiconte, desde FM La Voz del Cerro. Compañeros, audiencia del informativo Farco, muy buenos días. Situación de las comunidades aborígenes en el país. Fue el tema abordado en la segunda cumbre de los pueblos originarios, llevado a cabo en la localidad de Abralaite, donde estuvieron distintas comunidades como la eh, toba, huichi, cuom, mapuche, entre otras. Félix Díaz, cacique cuom, habló sobre los líderes que hoy ya no están y que pelearon por su territorio. Nuestros líderes que dieron su vida por defendernos, la mayoría de esos héroes Hombres y mujeres Hoy están en los museos Esa sangre derramada En defensa De nuestro territorio En defensa De nuestros pueblos Dieron su vida Por nosotros Luego habló sobre una ley Del estado Para devolver a líderes ...de comunidades que perdieron su vida en defensa de sus territorios. El gobierno argentino crea una ley especial para devolver esos cuerpos que están en los museos. Para mí no es la solución. Recibir un cuerpo mortal de un líder con un territorio reducido no repara el daño cometido desde el Estado... Desde las iglesias, el pueblo indígena no tiene que estar pensando en el futuro hacia adelante. Tenemos que pensar desde atrás, y investigar quiénes somos, de dónde venimos, a qué pueblo pertenecemos. Reportó para el informativo Farco, René Caicón, TFM, La Voz del Cerro.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 Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco Por este lunes 28 de septiembre de 2005 En nuestra primera edición Cristian Torres estuvo en los controles Pepe Frutos en la conducción Junto a los corresponsales de las radios comunitarias Que integran Farco Nos reencontramos en la segunda del día Chau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 Inicia Espacio Publicitario Argentina Ya funciona el flamante Centro de Productos Biológicos, Biotecnológicos y Radiofármacos. El edificio fue inaugurado por la Presidenta Cristina Fernández y depende de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. El Ministro de Salud, Daniel Goyán, explicó en diálogo con la Presidenta la importancia de este nuevo Centro de Biotecnología Médica para la Argentina. Este es un salto en calidad espectacular que se pone a tono con todas las nuevas necesidades de los, las nuevas líneas de medicamentos y productos médicos en el mundo. Y además cristina nos agrega el tema de cerrar el círculo eh, con todo el plan nuclear argentino porque aquí se va a hacer toda el que va a ser todo el control la parte regulatoria eh, la parte de fiscalización de habilitación de plantas de todos esos 12 nuevos centros que el ministerio de planificación está eh, desplegando a lo largo y a lo ancho del país Llegaron los nuevos trenes para la renovación total del ferrocarril Roca en sus tramos suburbanos. Las formaciones fueron presentadas en el puerto de Buenos Aires por el ministro Florencio Randazzo, quien destacó que las 100 nuevas formaciones estarán en pleno funcionamiento antes de fin de este año. Los coches cuentan con sistema de catenaria incorporada, ya que correrán en el nuevo ramal Constitución La Plata, que está en pleno proceso de electrificación. Ya son más de 552.000 los nuevos jubilados, gracias a la segunda moratoria previsional. Los beneficiarios son alcanzados por la medida anunciada el 10 de septiembre del año 2014 y todos ellos ya están cobrando sus saberes jubilatorios de manera regular. Vale destacar que en la actualidad el sistema previsional argentino contempla un total de 8.031.294 prestaciones, lo que implica una cobertura récord en la historia del país. Música Argentina en Noticias, panorama informativo de www.argentina.ar Fin Espacio Publicitario